Ahora le vamos a hablar de una noticia que hace unas semanas estuvo de actualidad, pero que por motivos técnicos no pudimos terminar de contaros. Lo siento, Dani Mateo, pero hoy tampoco va a poder serlo. No, guay, hoy, hoy, hoy lo, voy, lo voy a contar. él ¿eh? Porque lo digo hoy o si ya esperamos una semana más, solo va a poder emitirse en el canal Historia. Así que allá voy. Buenas noches. Inventan el condón que se puede abrir con una mano.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 que nos hemos dado cuenta de que nos estamos engañando mucho todo el rato <risa> es como con las mejores palabras eh, eh desde muchos bueno vosotros en la rosa de los vientos ya lleváis tiempo diciendo nos, <risa> nos, tras... es, nos estás llamando viejos ya eh <risa> nos estás llamando viejos ¿qué tal? pero pero pero es, ojo, es, es, es, es bueno llegar a sí, viejo sí, sí, bueno, hay mucho que nos llega y hay mucho que es viejo y sigue siendo un adolescente mental que eso es lo peor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 Me parece a mí. Ojalá sea así. Futura. Un fuerte abrazo, Dani. Un abrazo a los dos. Hasta luego.